...publicados tanto en AgoraSol como en Radio Círculo... ...además de en nuestra página web... ...www.ondasonolaradio.com Iniciando en los noventas, el post-rock... ...poco a poco dejaba de ser una intuición... ...y se estaba convirtiendo en una afirmación... ...muchos músicos que estaban emergiendo... ...habían heredado los recursos de sus predecesores... ...los que habían enterrado las semillas y esos es que sacaron sus raíces. Y lo hicieron no para transformar el rock, sino para crear y habitar otro espacio por completo. El movimiento comenzaba a adquirir su propia identidad estética. Cul de Sac fue un grupo de rock formado en 1990 en Boston y liderado por el guitarrista Glenn Jones. Su música es principalmente instrumental. Jones y el teclista Robin Amos han sido los únicos miembros constantes. Algunos los han clasificado como post-rock, pero Jones ha expresado cierta incomodidad con el término. Afirma que Sac es el grupo más musicalmente satisfactorio en el que ha participado, un grupo que es lo más cercano a la banda que soñaba formar. Cool Sak han colaborado con el guitarrista John Feiji y con el cantante de Can Damo Suzuki. Vamos a escuchar de su primer disco titulado ETHIN de 1992, DEATH KIT TRAIN. Trans Ann es un trío estadounidense de Bethesda, Maryland, uno de los creadores del post-rock a mediados de los 90. Su trabajo combina elementos de crowd-rock, heavy metal, hardcore punk, synth-pop, música electrónica y folk. Desde su creación, el grupo ha realizado giras con Tortoise, Sonic, The Fucking Champs o Tool, entre otros. Transant se formó en 1990, originalmente como una banda de larga distancia, formada por el estudiante de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Nathan Means, al bajo, teclados, vocoder y voz, el estudiante de Oberlin College, Philip Manley, a la guitarra principal, bajo, teclados y voz, y el estudiante de Bart Collas, Sebastián Thompson a la batería, bajo, teclados, guitarra y voz. Los miembros de la banda se mudaron a Maryland después de graduarse. Vamos a escuchar su tema Future World del año 1999. Future world, no future God. Dirty Three es el nombre de un trío instrumental formado en 1992 en Australia, compuesto por Warren Ellis al violín, Mick Turner a la guitarra eléctrica y Gene White a la batería. Dirty Three cuenta con un sonido distintivo compuesto por una amplia variedad de géneros e influencias musicales, entre ellos post-rock, música clásica, jazz, o blues. Aún así, el sonido del trío es únicamente suyo. Los primeros tres discos de la banda difieren bastante de sus últimas obras. Al principio, su música era más abrasiva y experimental. Vamos a escuchar de su primera época algunos temas. Tortoise es una banda de post-rock formada en Chicago, Illinois en 1990. El grupo incorpora crowd rock, dab minimalista, electrónica y jazz a su música, una combinación que a veces se denomina post-rock. A Tortoise se le atribuye el mérito del auge del movimiento post-rock en la década de 1990. El rock casi enteramente instrumental de Tortoise, desafía la fácil categorización del sonido de la banda, y el grupo ha ganado una significativa atención desde el principio de su carrera. Los miembros tienen raíces en la perfil escena musical de Chicago, con apariciones en variadas bandas indies y punks. Sin embargo, muchos han criticado su música como mera derivación del rock progresivo, y arguyen que Tortoise ha sido objeto de un indeseable hype para explicar que sea una banda tan reciente con tanto éxito Otros grupos relacionados con el sonido de Tortoise incluyen The Sea Cake, Brokeback, Zimboat, Slind, Isotope 217 y los Chicago Underground Duo Los discos de Tortoise se publican en el sello Thrill Jockey. Tortoise fue creado a finales de los 80 por Doug McCombs al bajo y John Herdon a la batería, teclado y vibráfono, quienes se imaginaron como una sección rítmica freelance, como las leyendas del reggae Sly and Robbie. Esa idea nunca vio la luz, Pero su interés en ritmos con groove y en trucos de estudio llevó a que se unieran John McIntyre y Vandy K. Brown. Ambos previamente formaban parte de la formación de Bastro, seguidos más tarde por Dan Bitney. Aunque los créditos incluyen a todos los músicos, McIntyre rápidamente se convirtió en el líder de la banda. En realidad sus contribuciones extra Consistieron en ser ingeniero de grabación y en la realización de las mezclas. Su primer sencillo se editó en 1993 y su álbum homónimo lo siguió un año más tarde. Básicamente instrumental y lleno de medios tiempos, Tortois lentamente ganó reconocimiento y atención debido en parte a la inusual instrumentación, dos bajos, Tres percusionistas con baterías, vibráfonos y marimbas. Brown dejó la banda y fue reemplazado por David Pajo, anteriormente en Slind, que principalmente toca el bajo, pero da a la banda su primera guitarra. Pero da a la banda su primera guitarra, para el disco de... 1996, Millions Now Living Will Never Die, un cambio tanto en atención como en calidad. El álbum mezclaba muchos géneros, pero aún así nunca suena como un pastiche. Millions Now Living Will Never Die apareció en muchas listas de finales de año, y los 20 minutos de Diet. Fueron descritos por el crítico John Bush como prueba de que Tortoise hacen desempeñar al rock experimental una doble tarea, ser música evocativa y bella. A partir de entonces, con esa etiqueta fueron englobados artistas tan diversos como La Bradford, Trashan, Weave, Flying Saucer Attack o Moway, entre otros. Esto ha llevado a varias críticas al concepto mismo de post-rock, dado que se ha utilizado para describir bandas que difieren mucho en estilo, lo que hace que el término sea controvertido tanto entre los oyentes como entre los artistas. Así, por ejemplo, se usa para hablar de la música de Tortoise, al igual que la de Moway, dos bandas que tienen poco en común salvo el hecho de que su música es predominantemente instrumental. Vamos a escuchar a continuación Diez, de Tortoise, del año 1996. Main fue una banda británica formada en 1991 por los guitarristas Robert Hampson y Scott Dawson, ambos ex-integrantes de la banda de rock inglesa Loop. Basándose en la experimentación de ese grupo con drones y texturas de guitarra, el dúo se adentró en el sonido ambiental, abandonando finalmente la percusión Y el ritmo tradicional. Lanzaron varios álbumes y EP con gran éxito de crítica en la década de 1990. Dawson dejó el grupo en 1996. Vamos a escuchar a continuación de su disco Motion Pool de 1994 algunos temas. La Bradford es un grupo estadounidense de post-rock fundado en 1992 en Richmond, Virginia. La banda lanzó seis álbumes completos entre 1993 y 2001. Aunque no se disolvió, ha estado en pausa mientras sus miembros se dedicaban a proyectos independientes, incluyendo el proyecto Pan American de Mark Nelson. Fundado en 1991, La Ford estuvo compuesto por el bajista Robert Down, el guitarrista y vocalista Mark Nelson y el teclista Carter Brown. Su estilo musical es post rock ambiental experimental, aunque sus primeros lanzamientos se relacionaban mucho más con el Dark Drone Rock. Tras su sencillo debut en 1992, Ficharon por Cranky, que publicó su álbum debut, Precision, en 1993. Vamos a escuchar a continuación de este disco el tema que abre el álbum, titulado Listening in Depth. Gars del Sol fue una banda estadounidense formada durante la mayor parte de su carrera por David Grapps y Gene O'Rourke, con sede en Chicago. Entre 1993 y 1998 lanzaron cuatro álbumes y tres EPs. Grapps formó la banda en 1991 a partir de la formación del grupo Bastro, con Mandy K. Brown, y John McIntyre al bajo y la batería respectivamente. Mientras tanto, en Canadá, un genio lunático llamado Efrim Manuel Menuc pensó que sería buena idea formar un, no una banda, sino una orquesta de post-rock para anunciar el fin de los tiempos. Por eso nació Godspeed to Black Emperor, con una narrativa sinfónica en piezas súper largas y de dimensiones épicas, metiendo grabaciones de ambiente y títulos retadores para soltar su mensaje político y existencial, todo de manera instrumental. No contento con ello, un par de años después, Efrim fundó otra banda orquesta llamada The Silver Monsignor Memorial Orchestra, que originalmente era algo más o menos como un grupo de ensayo, pero cobró más relevancia al decidir que aquí cabrían experimentos fuera del marco de Godspeed du Black Emperor. En ambos proyectos, las alineaciones llegaron a alcanzar los 15 componentes humanos, con cambios constantes y entradas por salida, pero siempre manteniéndose Menouk al frente, regularmente acompañado de Sophie Trudeau y Thierry Amar. Entonces, ya casi acabándose los noventas, Germinó una oleada emocionante de propuestas como si una nueva conciencia colectiva hubiera despertado. Los canadienses Do Make See Think fueron los primeros herederos directos de Tortoise al mezclar a su manera el jazz y el rock matemático sobre una base postroquera bien orgánica. También aparecieron sus compatriotas Fly Panan, colaboradores regulares de Godspeed You Black Emperor y de Silver Monsanto Memorial Orchestra. Entonces llegó el segundo gran punto de inflexión de la historia una nueva revelación que vino a consolidar todo lo que se estaba edificando en una ciudad de Glasgow donde las luces parpadeaban al ritmo de una vida acelerada un grupo de jóvenes músicos decidió bajar el volumen y escuchar el silencio para luego desgarrarlo dentro de un sótano húmedo Stuart Braithwaite, Dominic Aitchison y Martin Bullock se inspiraron en el Phil Grendlings para nombrar Moway a su banda. Y entonces todo cambió. Los escoceses no solo confirmaron el post-rock, también lo hicieron detonar desde las entrañas. Su disco Jauntin de 1997 creó una nueva retórica, mucho más visceral e intensa, con guitarrazos inteligentes pero caóticos, generando emociones y no riffs, precisamente. Mogwai establecieron una fórmula aparentemente simple, pero muy poderosa, construir, tensar y soltar. Fue en este momento que los primeros reflectores grandes de la prensa comenzaron a apuntar hacia la escena. Y con algunas canciones de Mogwai cerramos nuestro pequeño monográfico sobre los inicios del post-rock. Nos hemos dejado en el tintero muchos grupos, pero no tenemos tiempo para más. Hasta el próximo programa.